Realmente eh, el, nos preparamos como siempre hemos venido haciéndolo siempre abiertos a, a dialogar y creo que las paritarias de hoy también van a a continuar en este en este sentido a tratar de lograr entendimientos acercando los extremos que hoy estamos que, que nos están planteando y lo que nosotros eh, estamos planteando también en virtud de la de, de la salida a lo que fue un año complicado. y lógicamente que entendemos la, la que, que es un reclamo justo de, de, de los aumentos salariales pero también lo tenemos que, que ver desde el lado de la de, de, de la de la recaudación provincial porque lógicamente que para hacer frente a aumentos salariales la provincia tiene que empezar a traccionar en materia de recaudación en materia de, de activación económica para poder acompañar todo lo que es el proceso de aumentos salariales así que estamos tratando de De, de hacer ese acercamiento de posiciones y ver si podemos lograr un acuerdo y, y seguir reuniéndonos las veces que sea necesario va a haber una mejora salarial eh, por el momento digamos en, en lo que es el, el primer semestre estamos Eh, o, o tenemos que, que, que seguir planteando lo, lo que fue el planteo de la reunión anterior eh, no no no nos podemos mover de ese de, de ese margen de, de, de incremento que planteamos y lógicamente que t o d o esta revisión en lo que es en lo que es a, el, a partir del segundo semestre cuando realmente empezaríamos a ver esa reactivación o esa atracción que estamos viendo en la economía y que pueda reflejarse para hacer frente a u n o a mayores incrementos salariales o, o, o revisiones posteriores lo que es el segundo semestre del año hasta donde la provincia llega ministro no, no hasta ahí se llega a lo que se puede pagar se habla la discusión con los gremios eh, exactamente exactamente digamos es, es lo que estamos lo que estamos tratando de, de, de, de, de, de explicar de, de entender Eh, y también recepcionando las inquietudes o ver de qué forma podemos eh, llegar a un acuerdo que nos permita salir entre todos de este primer semestre que realmente eh... digamos si bien empieza a verse algún alivio alguna cuestión incremental en los recursos para hacer frente a esto pero realmente no podemos ofrecer eh, no podemos ofrecer mucho más la discusión eh, más duro por allí es con unter este porque usted ya conate hay una r r e g l o en la mesa de la función pública pero en secretaría de trabajo está unter está la ministra jara ha hablado con la ministra se va a mejorar hay alguna oferta o también va a pasar lo mismo que en la mesa de la función pública y bueno vamos a esperar a lo, a lo que es la reunión de hoy para para ver cómo Cómo se va a desenvolver, cómo realmente la, la reunión anterior es, creímos una, una buena reunión con un buen diálogo explicando las posiciones de ambos lados y hoy vamos a ver cómo se cómo se, se sigue esta esta charla entre entre la Unter y el, el Ministerio de Economía y los que forman esa esa mesa de diálogo. ¿Voy subir para el 20, el 29% para el segundo semestre. Eh, nosotros planteamos un 29% anual con una revisión en el mes de octubre. De, de, de este año lógicamente que llegado ese mes eh, en octubre de este año se verá cómo fueron las condiciones tanto de la provincia como evolucionaron y, y si podemos hacer frente a un mayor eh, incremento salarial seguramente lo, lo, lo daremos eh, acordado y dialogado con todos los gremios que que están en las paritarias. de salud que siguen manifestando su disconformidad respecto a lo que cobran y respecto a algunos í t e m s que han marcado y que los gremios no llevan adelante el reclamo en la mesa de la función pública. ¿Se planea realizar algo con los trabajadores de salud también? Realmente con los trabajadores de salud eh, venimos trabajando ya desde hace un tiempo eh, a partir de, de, de un reclamo creo que, que justo a través de la función pública se está trabajando muchísimo en, en, en recomponer. Más que nada hay, hay dos conceptos acá que vale la pena aclarar. Primero eh, recomponer o, o, o, o armar una liquidación salarial que no tenga las complicaciones que tiene. También se están la, las complicaciones en cuanto a cantidad de ítems. Entonces hay un, un plan, un programa que se está llevando adelante en conjunto con, en, en todas las reuniones que se han venido manteniendo con el sector de los médicos de salud. Por otro lado se está avanzando en lo que es el convenio colectivo de trabajo, eh, donde creo que eso es el objetivo. final para lograr digamos este entendimiento con los médicos lógicamente que los plazos van a tener que ser acordes también a, a digamos la redacción o un convenio también implica mayor necesidad de financiamiento por eso tenemos que ir a la vez que vamos redactando ese convenio y adecuando las liquidaciones salariales digamos también no podemos eh, escaparnos de lo que es la realidad financiera de la provincia y hacer también a, acercar las posiciones de, de, de, de, de bueno eh, lo, lo que Venimos charlando en todas las paritarias de, de que el aumento salarial eh, acompañado de un convenio colectivo de trabajo más una reactualización o reeducación de lo que es la liquidación del suelo creo que venimos por buen camino y trabajando y reuniéndonos con mucho diálogo y mucha participación de todos los que algo tienen que ver en esto.